Concejal Nelly c u b i l l o muy buenos días.、Eh, muy buenos días, Carlitos, a ti, Ariel. De verdad, primero que todo, felicitarlos por estas instalaciones en el municipio de Suacha. Agradecerles de verdad su generosidad para con la concejal Nelly c u b i l l o s No nos había visitado por aquí no, en, no, en esta、no. nueva propuesta, ¿no, concejal? Es la primera vez. Bueno, concejal, es muy malo como mujer hacer política. Porque es que las mujeres están como sacándole el cuerpo a eso y le fue mal a usted, no funciona. Usted, que es mujer, ¿por qué las mujeres le están sacando el cuerpo a hacer política y en liderazgo de ellas mismas?、Eh, Carlitos, de verdad que sí, precisamente me acerco hoy a sus instalaciones para hacer extensiva la invitación a la mujer. Yo, como mujer soachuna, invito a que acompañen a la concejal Nelly Cuillos d en la lista del Polo Democrático Alternativo. Porque carecemos de verdad de la mujer y a mí me gusta la labor social. Por eso me permití hoy acercarme a sus instalaciones para invitarlas, a las mujeres, a que hagan parte de la lista del Polo Democrático, invitándolas mañana, jueves, en las instalaciones del Consejo Municipal, a una reunión para que se inscriban, participe. El que participa, Carlitos, tiene derecho a exigir. Y ese es el llamado que hace la concejal Nelly Cubillos. Trabajemos por nuestro municipio. De verdad que esa es la democracia. Participemos. Pero, pero venga, Nelly, ¿usted se va a hacer al consejo otra vez? Sí, sí señor, í s con la voluntad de Dios. ¿Y, y usted el se、pueblo? va a hacer al consejo y está buscando más candidatos en su partido para que le hagan competencia? No entiendo. <risa> muy buena, muy buena, claro sí, que nos, sí. Así no la entiendo. Vea, lo que yo quiero y si está la voluntad de Dios. Y del pueblo que nuevamente me castiguen o me premien en la urna, yo creo que he sido premiada en la urna. Y eso tengo que aprovechar este espacio, Carlitos y Ariel, para decirle a mi pueblo gracias. Gracias porque tienen una concejal amiga y una concejal que le gusta trabajar por el municipio. Pero yo invito, esa es la democracia, Carlitos. Si hay alguien que supere a la concejal Nelly Cuillos, bienvenida, haga parte de esta lista del Polo Democrático. Bueno, y, y usted e s que está n metida en ese proceso, usted que ha sido. Las conocemos d e hace muchos años y siempre defendiendo el tema de la mujer de Suacha. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no quieren participar? ¿Han podido ustedes medio indagar por qué la mujer está un poco apática a colocar su nombre en estas.? Y no solamente es el Polo. No, es en, toda, ahí, en todos yo, los partidos. Yo、Carlos. por ahí vi varios partidos. e he hablado con los conservadores. El Partido que, Verde tuvo que poner un aviso. Exactamente. e l Primo Público. He hablado ver, con los conservadores. Se buscan candidatas mujeres. Con, con los liberales pasa <risa> lo mismo. Con Opción Ciudadana pasa lo mismo. Carlos, creo que el problema es absolutamente de todos los partidos. ¿Qué están ustedes viendo ahí, concejal, que puede estar pasando? Yo pienso, Carlitos, que de pronto la mujer, y no solamente la mujer, el municipio de Suacha está apático. Apático a participar, de pronto porque no se ven los resultados. Pienso yo, no sé, la gente, lo voy a decir así, si me lo permite, la gente está mamada de lo mismo. Sí. Entonces, la gente quiere algo nuevo, algo novedoso. Por eso yo invito, si la concejal no puede ser, pues las invito、Pero、a es que me que... derroten en las urnas y que se haga algo por el municipio de Suacha si yo he sido una mala gestora y una mala coadministradora del municipio de Suacha. Pero es que mire, concejal, si se requiere algo nuevo y si se requiere algo diferente, se necesitan personas, es así, d es simple, alguien tiene que participar. Oiga, el caso del Polo Democrático, ¿cuántos se han inscrito para conformar la lista del consejo? En este momento tenemos 10 candidatos. ¿10 y mujeres cuántas?、Eh, la concejal. Solita, por eso es, estoy, estoy preocupada. Oiga, ¿Y la c o n c e j a Nelly, claro. Usted dice que mañana, mañana hay una reunión en el consejo, justamente para invitar a que la gente y más que t o d o las mujeres se inscriban. ¿A quiénes se invitó a esa reunión de mañana?、Eh, mañana está la directiva departamental del Polo Democrático Alternativo en cabeza de nuestro presidente, que es、mm, Nilsson Armanza, y la secretaria Vivian Padilla. Entonces, ¿Nilsson, e t o n q u e fuera en... secretaria de educación de s o a c h a Sí, sí señor. El, el popular、negrito. negro, el negrito negro. El,、sí. el negro. Sí, sí, ese, y ese sí, lo conocemos muy bien. Él es d i r e c t i v o departamental, ¿sí? Sí, señor. Ok. Oiga, di, difícil el tema entonces. La, la dejaron solita, pues. Me dejaron Oiga, solita. Oiga, sáqueme de una duda, concejal Nelly. ¿Qué pasaría si una lista X, no hablemos solamente del polo, cualquiera, nos inscriben, digamos que se inscriben los 19, pero los 19 hay solo una mujer. La norma dice que debe ser el 30%. ¿En ese caso qué pasaría? Pues ahí tendríamos que reforzar, como no sé qué mecanismo d e b e r í a m o s a utilizar. Yo hacía esa misma pregunta a r e s t a u r d Me decía, concejal. Como sea llenar, como sea llenar. c o e llenar las seis mujeres. Porque eso suena. mire. Porque estuvo que en esto,、eh, perdón, Arielcito, que te corto. En esto, una de las preocupaciones p u es pues, que la gente se inscriba, pero que. Multiplicamos y que aporten, que tenga votos, i t que, botitos, que tenga trabajo. Mujeres, yo respeto, sí, mujeres con 12 votos. Claro, Sublan, es, que, es que, por llenar, que por llenar. Yo, yo convenzo llenar. a seis mujeres, inscríbase, pero me, me va a traer el voto de ella y no más. Y, y de eso no se trata preocupante, tampoco. Es preocupante. Difícil. Bueno, yo le quiero cambiar el tema rápidamente a la concejal Nelly Cubier, porque no puedo perder su oportunidad que esté acá. ¿Cómo va el tema a l c a l d í a con el p o l o democrático? ¿Van a tener candidato o van a estar en esa famosa mesa que es, han hecho parte de algunos? ¿Cómo está el tema de la alcaldía con ustedes? De verdad que sí, Carlitos, gracias por su pregunta.、Eh, vamos a tener un candidato. Precisamente mañana se va a escoger, el... o no se va a escoger, tenemos i n v i t a d o tres candidatos que quieren participar. ¿Quiénes del son? n q o l p u l o democrático、son? alternativo. Es Juan Pinzón,、sí. Raúl. Medina,、Raúl、que Medina, hace parte、sí. del grupo de Corso、Ajá. y del profesor Jorge Garzón. Y yo lo decía alrededor de un directivo nacional. Cuando uno se somete a un proceso y gana, pues es para tener prácticamente la injerencia de cómo va a sacar uno un candidato. Porque si yo me hago una consulta. Y la gano, que saqué 677 votos, que le agradezco al municipio de Suacha que me hubiera tenido nuevamente en cuenta. Y yo pongo un candidato. Y mi candidato es él, una persona que puede triplicar la votación. Porque no podemos dejar los、um, concejales y la lista de los 19 suelta. Claro, claro. Y, y, hay que amarrar,、okay. hay que amarrar. Y tenemos que llevar un candidato.、Y、que mañana, no lo vamos a llevar hasta el final, se mirará. Mañana、el、estarían、candidato. los tres. Mañana saldrían los tres. ¿Pero y se escogería mañana? No. Todavía no. p l e m e r o venga, u s t e d n o otra n i c h o c u á l es el candidato? Bueno, que, pero que no vamos hasta el final puede ser también una opción. Puede ser una opción. O sea, que ¿hay que conversaciones con alguna otra campaña? No. En el momento. No, no. Hemos hecho parte de una mesa que ustedes lo acaban de decir,、uh -huh. en la cual la concejal no se, ha, no se ha hecho presente, pero ha estado representando que a, también hace parte de l a juventudes, como es Jefferson Caicedo. Ah, ok, o í g a m e después le s hablo de esa mesa. Los concejales de, de, de esos partidos de esta mesa、mmm, que se ha venido adelantando no han participado. No han participado en no, qué. No, porque t i e no participó como a s í La concejal a h tiene representante, pero no ha participado. Mm, ¿Qué más hay en esa mesa? Los verdes los, los vez. no han participado. Ajá. Ni Tetus ni Wilson. Nada. Bueno, ahí queda algo que me queda ahí una, unas duditas. Pues, c o n c e j a l n e l l y ojalá tenga compañera en la campaña. Compañeras, ¿no? Compañeras, ¿O? compañeras. Ojalá haya más mujeres que se inscriban y las citas mañana, ¿qué horas? Eso. A las seis de la tarde en las instalaciones del Consejo Municipal. Ahí estaremos presentes la coordinadora departamental y la coordinadora municipal encabezada la concejal Nelly c u i l l o s Sí, oiga, hablando de listas, ¿hasta cuándo el plazo de inscribirse? Bueno, creo que es hasta el 25 de julio en la registraduría, ¿no? Él, los comies, partidos comi, comien... sería hasta el 25 de junio, sería mañana. Pero. Vamos, a los, a los, partidos, a los pero, partidos, pero ya oficialmente en la registraduría、sería、hasta, hasta el, 25 el 25 de julio. De julio. Oiga, pero ya se va a vencer el término y no, no, y no se ha c o n f o r m a d o ni siquiera los 18. Bueno, pueda que coloque usted un artículo en p r i m e r p ú b l i c o c o m que、sí. diga: se buscan mujeres candidatas al consejo. Y en, y, y en, todos, <risa> los, en, to, en todos los partidos. Toca que lo haga así, Toca que lo haga así. Bueno, bueno pues, consejanelli, rico verla. Usted sabe que usted es de esta casa donde estemos nosotros. Ay, Carlitos, gracias a ti. Ariel, de verdad, y los felicito porque los veo que van surgiendo. Con pasos agigantados. De verdad, muchísimas gracias a usted y al pueblo suachuno y a toda Cundinamarca.